minutos. Estamos haciendo PTM aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buen día. Eh, Oscar, eh, ¿cómo está la ULPAN atravesando la pandemia? Sé que, bueno, están con bastante actividad. Ayer, por ejemplo, hubo una capacitación de la ley Eh, participaron más de 500 personas eh, a través de videoconferencias, de YouTube y bueno de alguna aplicación también. Sí, sí, claro sí. que hubo, bueno, veníamos organizando el tema de la ley Micaela Hace el año pasado, el Consejo Superior había aprobado la realización de bueno, la adhesión a la ley Micaela y por otro lado eh, a través del, del programa de derechos humanos la capacitación es que recordemos que, que justamente no ser obligatoria es para que tanto autoridad funcionarios eh, docentes no docentes tengan eh, esta capacitación que, que no que comenzó a ser por supuesto tiene continuidad y, y bueno hubo como 800 no, no, Oscar por, por, Oscar por... ¿me escuchás Oscar? De, de, Oscar, ¿me escuchás? A el a ver si se puede, ¿Vos, vos sabes que ahí, te estamos muy escuchando muy muy mal. Eh, no sé si es el celular eh, o, o estás si te podés poner cerca de una ventana, como se dice siempre. Eh, sí, no, no, ahí... a, a ver, ahí, ahí puse el micrófono para no tocar el celular. Ah, ahí está mejor, sí, dale. Perfecto, eh. bueno. Y como contaba, hubo pre-inscritos, casi ya estamos a los 900, así que se necesitaron este sistema de moda que es el Zoom, que tiene una capacidad hasta 300 personas, y luego de ahí se retransmite mi vía YouTube, así que hubo otras 450 personas en YouTube, así que casi 750 personas, que si hubiéramos querido hacerlo físicamente, no entraban ni dos aulas magnas, ¿no? Claro. O sea, la verdad que la virtualidad a veces está permitiendo Eh, este tipo de, de herramientas que se transformó en un masivo, ¿no? una reunión virtual masiva, impresionante en ese sentido, que además da una horizontalidad en las conversaciones, y la opinión, por, por más que estuvo un, una expositora, eh, después a través de las consultas y a través de las opiniones de los chats, que existe tanto en Zoom como YouTube, hubo un riquísimo intercambio de opiniones, Así que la verdad que fueron dos horas muy provechosas y muy significativas para, para nuestra universidad. Como decías, eh, bueno, se ha transformado muchísimo las cosas de la universidad, pero nuestro objetivo desde el primer momento es que eh, la universidad no, no se dé mal su funcionamiento. Por supuesto, tuvimos que adaptarnos y repensarnos. Y así empezamos a, a de a poquito a que todas las actividades que se venían realizando se, sigan funcionando. Por supuesto, nuestro primer objetivo fue las clases. Eh, después de los primeros 20, 25 días, de las 500, 20 cátedras y espacios curriculares que se dictaban en el primer cuatrimestre de nuestras más de 40 carreras de grado, Eh, 490 empezaron a funcionar en distintos formatos y medidas y distintas intensidad de, de, de trabajo, lo cual implica que más del 95% de las cátedras eh, funcionaron y van avanzando distintos ritmos, porque por supuesto no es lo mismo aquella cátedra que se pueda avanzar y hasta casi finalizar porque mediante eh, de la virtualidad se puede cumplir todos los contenidos y las capacidades y las prácticas sí. distintas a aquellas uno siempre dar ejemplo del finalaria de agronomía la hubo sí. laboratorios que por la forma todo que uno tiene que eh, manipular distintos objetos animales etcétera es imposible que se termine la virtualidad pero sin embargo se comenzaron el punto de vista teórico, trabajos, videos, y esto generó también una transformación, tanto a partir de... también de las y los estudiantes. Así que, bueno, con todo el desafío, porque todos sabemos que esto ha sido una incertidumbre día a día, que implicaba estar pensando y repensando las actividades día a día, porque lo que hacía uno un día, tres días después parecía que había cambiado totalmente, que era otra realidad. Uh -huh. Pero bueno, en formato casi, digamos, silencioso en muchas cosas. Nuestra universidad, eh, que era el objetivo principal, no, no se paralizó. Seguimos y esto implicó un contacto directo con las y los estudiantes y, y con las distintas actividades de, de nuestra universidad. ¿no? Uh -huh. Oscar... Después de las clases dijimos, bueno los órganos directivos tenían que seguir funcionando. ¿no? Claro. Eh, Oscar, eh, en las últimas horas hay declaraciones del Ministro de Educación, eh, Trota, eh, tirando como fecha tentativa de la vuelta a, a clases presenciales en agosto. Esto es bueno se supone que es para el sistema educativo de primaria, secundaria y terciaria. Eh, las universidades, en las charlas estas que mantienen eh, con los distintos rectores y rectoras del Uf. país y el sim eh, ¿se analiza alguna fecha? Eh, la verdad que se van analizando fechas, recordemos que, que los primeros días en han analizado fechas, la UBA tiró sí. su momento hasta el 1 de junio y bueno, ya esta semana tuvo que modificar esa resolución que había sido media polémica porque sí. la verdad que queremos que estar alineados con las autoridades del tema de salud, Nación, Provincia. Claro. La verdad que he tenido, por suerte, varias reuniones, inclusive con el Ministro Trota, eh... Dentro de los esquemas, eh, en ese sentido, lamentablemente, la universidad no son de las cuestiones que prioritariamente se piensan volver eh, a nivel presencial, porque mm. como a su vez a nivel educativo, siempre se inclusive hasta lo ha dicho el mismo presidente de la Nación, que la vuelta a las clases era una última prioridad, porque por supuesto el sistema educativo, el sistema económico digamos tenía que funcionar prioritariamente y dentro del sistema educativo eh, la prioridad está en primaria y secundaria y posteriormente universidad claro. siempre hablando del tema presencial mm. y sobre todo porque las universidades se han adaptado muchísimo a la cuestión de virtualidad como para poder continuar continuar y no movilizando eh, por acá la idea como siempre es que la gente no se mueva así no se mueve el virus, ¿no? Claro. Entonces, mientras casi, casi digamos, van a ser, eh, desde el punto de vista presencial, una de las clases, creo que es eh, una de las últimas. Claro. Pero, bueno, digamos, seguramente cuando empecemos, empezaremos con algunas actividades, de quizás estas prácticas necesarias de, de veterinaria, de agronomía, que se tiene que desarrollar, Con protocolo con poco estudiantes y haciendo de a poco esa vuelta a la presencialidad y como todos decimos como todos sabe eh, no va a ser igual esta okay. presencialidad va a ser muy distinta aquellas eh, clases poner una magna con 400 personas no parece no. que está muy muy lejano que eso vuelva ¿no? okay. um, y También esta semana se conoció bueno la decisión del Ministerio de Educación de no eh, evaluar con nota eh, a estudiantes. ¿Hubo algún cambio en las eh, universidades con el tema de la evaluación de, de los contenidos? No. Eh, si bien recordemos que la universidad, como tal, después es distinta porque tiene los distintos conceptos directivos de las facultades que, eh. que tienen realidad distinta. La veterinaria tiene 15 llamados estudiantes de finales y otros tienen seis llamadas de finales. O sea, hay una realidad distinta porque los formatos educativos son distintos y a su vez meten también dentro de la edad de cátedra eh, y dentro de parámetros hay una cuestión de, de, de formato, de evaluación particular en cada una de las cátedras, aunque siempre los sistemas de evaluación aprobados el famoso 1 a 10 no mm. con el famoso cuatro en el final digamos que, que, que está normalizado a un final aunque pueden a parciales son 6 o 7 de para promoción pero en ese sentido no, no ha ido no, no cambió no hubo una, un planteo ni a nivel de ni a nivel docente y ni el nivel estudiante estudiantes si mm. tenemos eh, esto que sí hay distintas Eh, queremos avanzar y el, la última reunión del Consejo Superior se solicitó a, a las y los secretarios académicos de las facultades, coordinado por la secretaria académica del rectorado, que eh, planteara sobre todo una idea, en lo que llamamos terminalidad, es decir, aquellos estudiantes que han terminado de cursar y les faltan partir finales sí. y pa, para recibirse, bueno los que están cursando tienen actividad pero aquellos que ten, terminaron de cursar y son rendir finales es lo que estamos en este momento abocados qué alternativas hay para que se pueda rendir nosotros como todas las universidades tenemos habilitado lo que se llama la defensa de tesis de aquellas cátedras o aquellas carreras que tienen este sistema de defensa de tesis pero el tradicional sistema habitual de rendir un final ante un tribunal examinador con tres docentes donde se presentaban por ahí tenemos que buscar alternativas porque eh, no lo aseguran así como estamos esa presencia virtual ¿no? donde el estudiante a una cámara y los docentes presentas de cámara así que se están buscando distintas formatos de triangulación en cuanto a la evaluación eh, ya prácticamente por ejemplo El tema de identificación de los estudiantes eh, a través de la Secretaría de Política universitarias tendríamos disponible el sistema de renacer este que justamente los diputados nacionales y senadores están usando para identificación. que no es otra cosa que mostrando el documento de identidad de abajo tiene un número de control que chequea los, los datos, claro. digamos, y, y, y, y visuales, ¿no? Hoy, hoy, con todos estos sistemas. Así que estamos y eh, ahí sobre todo pensando eh, en las evaluaciones de aquellas cátedras que han terminado de cursar y que las psico estudiantes están necesitas para para terminar es nuestro objetivo digamos en estos días sumado a eh, el tema de ver colaciones virtuales y que podamos ir entregando los los títulos de aquellas personas que ya lo vayan pidiendo y que estén digamos, finalizado, eh, pensando la virtualidad en todo momento, ¿no? Claro. Eh, enseguida nos fuimos, ya tenemos más de 50 resoluciones del Consejo Superior eh, aprobadas, trabajamos con firma electrónica, eh, lo mismo que resoluciones de, de rectorado y de decano y de decano, ¿no? O sea, eh, inclusive ya tenemos un protocolo que está en este momento en el Consejo Superior, de cómo hacer la selección de antecedentes de docentes eh, para bueno para conformarla en una cátedra que le está faltando a docentes o sea eso implica entrega de, de, de digamos de, de toda la documentación en formato virtual las entrevistas en estos formatos de zoom pero bueno eh, como te decía al principio era Bueno, pensemos en la universidad en esta alternativa y que no perdamos lo que tanto hemos logrado en tantos años, que parar la universidad, que hubiera sido lo peor. ¿no? Sí. Eh, sabemos también que muchísimas de nuestras nuestros estudiantes se volvieron a su domicilio. Tenemos el problema que se si dijéramos, bueno, habilitamos para con algún protocolo, si el gobierno provincial nos habilita, por ejemplo, para ir a rendir de a uno, Tenemos un problema que hay muchos estudiantes que están se volvieron a su localidad y eso implica, inclusive algunos, fuera de la provincia de La Palomba. Si pensemos en Pellegrini o pensemos eh, en ese sentido, quizá, que en históricas localidades que, nuestros, que, que nuestra universidad llega a ellos, sería que tenían que entrar, venir a, a 15 días y después recién volver a, a poder salir. ¿Qué? Así que bueno las cosas que, que se nos van armando día a día, pero creo que otra cosa que hemos hecho prácticamente es decir, reuniones diarias y después un día por medio me reúno con, con los decanes cercanas para saber la realidad de cada facultad la realidad de, de cada actividad y consensuar con el tema académico para que no en las universidades hay más o menos criterios similares Y la verdad que eso se ha ido logrando y podemos avanzar con, con muchísimas estas cosas que se estaba comentando gracias a este trabajo conjunto que, que, que se está haciendo donde la institucionalidad y nuestra universidad nos ponemos como primer lugar. Así que bueno, eso ha sido importante inclusive ahora, en el día de ayer eh, bueno hemos comunicado que hubo una reunión extraordinaria y bueno, tuvimos otra reunión hay que estender los mandatos de los consejeros superiores y directivos debido a que hubiéramos tenido en esta época elecciones y haberlos renovado Pero bueno, es imposible imagínse, mover más de 14.000 personas en la provincia en una elección como es la elección de la diversidad de La Pampa ¿no? claro. eh, Bien Oscar queríamos tener el panorama eh, bueno, de la ULPAN eh, te agradecemos estos minutos con la radio no, por favor, Gracias como siempre para, para poder transmitir lo que hacemos en la universidad pública gratuita de nuestra Universidad Nacional de Pampa vamos a cumplir 62 años así que trabajando y seguimos trabajando todo a todo en la institucionalidad y entre las distintas unidades académicas gracias Vali por, por la comunicación Bueno eh, gracias a vos que tengas buen día Óscar Igualmente la, hasta luego La palabra del rector de la ULPA Óscar eh, Alpa pasaba por la mañana kermecera son 8:22 minutos